Eh, bueno, programa Fines es una propuesta, una iniciativa provincial de terminalidad educativa para jóvenes, adultos y adultos mayores, eh, que bueno, ofrece la posibilidad de terminar el trayecto secundario. Eh, nosotros nos encontramos, como bien decías, en todo el distrito, acá en Carmen de Patagones, pero también estamos en la localidad de Bahía San Blas, de Villalonga y de Juana Pradere, eh, con, bueno, con las propuestas de trayecto secundario y en Patagones lo que es materias pendientes. Consultarte también porque, bueno, justamente a, a raíz del, del plan FINES arrancan las inscripciones aquí en Carmen de Paz. Sí, nosotros, bueno, eh, siempre decimos que tenemos inscripciones abiertas durante todo el año, pero bueno, actualmente estamos haciendo las inscripciones para el primer cuatrimestre de lo que es trayecto secundario. Eh, aclaro, trayecto secundario está destinado para las personas que tienen solo la primaria completa o su secundario incompleto. Eh, las clases van a estar comenzando a 16 de marzo aproximadamente así que hasta esa fecha vamos a estar eh, con las inscripciones abiertas después volveremos a abrir inscripciones en, en agosto para lo que es el segundo cuatrimestre y lo que es la propuesta de materias pendientes que está destinada a estudiantes egresados ya de nivel secundario pero que adeudan algunas materias eh, extendemos la inscripción hasta eh, fines de marzo, principios de abril, ya que las clases van a estar comenzando ahí, eh, la primera etapa el 20 de abril aproximadamente. La gente interesada, que se quiera inscribir, ¿por dónde puede realizar? Bien, nosotros, eh, bueno, compart estamos compartiendo un flyer donde ahí está toda la información, está nuestro número de teléfono eh, pero nos encontramos Estamos de lunes a viernes eh, de 5 de la tarde a 8 en calle Saloneso número 37, que por ahí lo pueden referenciar con jefatura distrital. Eh, nos encontramos ahí toda la semana y estamos haciendo inscripciones en los barrios. Una de ellas es SIC, esta, esta sede, eh, donde estamos martes y jueves de 4 a 6 y lunes y miércoles en Punto Digital, que es otra dependencia municipal donde también se desarrollan las las clases de fines. Cuando comienza el ciclo lectivo cuáles cuál van a ser los lugares al menos en el cual también se van a poder llevar eh, estando las clases. Bien, nosotros acá en Patagones tenemos cuatro sedes históricas de fines. Eh, una se encuentra en Villa del Carmen, el comedor del Lorito. Eh, después la otra está en Punto Digital, como mencionaba recién. Eh, otra es en SIC. Y la otra sede es el Soma de Perón, que está, bueno, cerca del Hospital de Patagones. Esas en Carmen de Patagones. Después tenemos en la localidad de Bahía San Blas, ahí en la EP7, en Villa Longa en la EP38 y en prader en la EP4. Eh, esas son las sedes eh, donde Donde, bueno se van a desarrollar las clases. Y lo que es materias pendientes, bueno después hay una articulación con SENS 452, que es el secundario de adultos, eh, que funciona en turno noche, donde ahí se van a desarrollar las clases de, de materias pendientes.